Señales del fin del mundo. Los insectos están desapareciendo en menos de 100 años y ya no quedarán. Es más grave de lo que parece, es una auténtica desgraza, es una auténtica señal del fin del mundo, como las que nos cuenta aquí Javier Sevillano. Muy buenas tardes. Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo estáis? Muy bien. Mejor o peor que los insectos. Eh... No mucho mejor, ¿eh? No, no, no, no, no sé. Mucho mejor. 100 nos, años? nos quedan, 15... ¿eh? Pues sí, eso es lo que calculan en un estudio que se ha publicado recientemente en Biological Conservation, que en cuyos autores es uno, uno de ellos, es el español Francisco Sánchez Bayo, que es eh, eh, investigador eh, de la Universidad de Sydney en Australia, y del que es también coautor eh, el miembro de la Academia China de Ciencias Agrícolas, Chris Wichwitz, creo que se dice. No me preguntes cómo se dice, porque que ya te, te veo venir, Silvia. Con el, el güey, bueno, pues estos dos señores han realizado un estudio que, eh, en el que se han apoyado en 73 informes eh, sobre poblaciones de insectos de todo el mundo, informes que ya existían, informes que se han ido actualizando durante todo el estudio, y han llegado a la conclusión de que eh, el, las, las especies, eh, lo, los insectos están extinguiendo aún. ...una velocidad eh, tremenda... ...una velocidad de un 45... ...el, el 41% de las especies... ...están en declive... ...y el 33% están ya en peligro de extinción... ...y todo es debido pues... ...a lo de siempre... ...la, el, la acción humana... ...la acción desmesurada humana sobre... ...sobre el planeta... Y el, el cambio climático, que también es, eh, eh, proviene de, de esta acción humana, pues también está incidiendo de forma negativa y, muy, y acentuando esta desaparición de, de, la, de, los, eh, de los insectos. ¿Qué especie qué, qué, dentro de los insectos qué órdenes son las que más están afectadas? Pues eh, los lepidópteros, que son las, eh, la, las mariposas, lo diré las mariposas, están desapareciendo eh, a un ritmo de un. 50 ...cuenta y tres por ciento... ...luego por ejemplo... los eh, eh, heminópteros como abejas... ...avispas y omigas... ...pues también están bastante afectados... ...por ejemplo las abejas concretamente... ...en un cuarenta y por ciento... ¿no? de, de ...las abejas... Las abejas sí, ...y todo esto lo que tiene que ver... Eh, ...es que la biodiversidad... ...de eh, todo el ciclo de la naturaleza... Pero carla, ...la cadena trófica caro. totalmente se ve... Mm, ...plenamente eh, afectada... Eh, afectada. Sí, sí. ...nosotros pensamos que los insectos... ...pues son seres menores pero es que están en la base incluso muchas eh, veces pero es eh, que están en la base son la base de toda esta cadena alimenticia sin insectos no hay polinización eh, las, eh, las plantas eh, sin eh, insectos no hay bichos no hay bichos es lo que, lo que eh, estos expertos llaman el efecto cascada hacia arriba ¿no? es decir en, en, en esta pirámide alimenticia eh, en esta cadena trófica al desaparecer estas eh, eh, grandes eh, cantidades De, de insectos, eh, muchas plantas no van a poder polinizarse, claro. evidentemente. Al no poder, poder polinizarse, la agricultura va a caer en picado eh, de forma brutal en cuanto desaparezcan, eh, en cuanto se cumplan estas, digamos, predicciones de, de los científicos que en, en eh, eh, Estos invertebrados desaparecerán en, en tan solo 100 años. En dentro, dentro de 100 años la gran cantidad, una gran cantidad de, inverte, de, de insectos desaparecerán, ¿no? Teniendo en cuenta que son la base de, de todo esto, según vamos escalando en esa, en esa cadena alimenticia cada vez va eh, eh, a faltar más alimento para todo el mundo, para los mamíferos y dentro de los mamíferos también eh, el ser humano, por supuesto. Todo es debido a ello, pues, a, a lo que hemos comentado, el eh, cambio climático, la acción del hombre, fundamentalmente y muy importante por eh, eh, la acción específica de los insecticidas. Las, las, uh, desde tiempo, desde hace ya muchos años, se combaten las plagas de insectos en la agricultura por la agricultura intensiva, um, um, haciendo desaparecer, digamos, de forma um, uh, uh, totalmente sin control o, o abusiva a todo tipo de, de insecto que uh, uh, afecte a, a una agricultura es decir, una claro. agricultura excesiva. Y además eh, todo esto va a provocar una escasez y provocará también que como consecuencia de esa escasez eh, el precio que se paga en las bolsas eh, por más. los productos eh, por los futuros de alimentos sean cada vez más mayores con lo cual habrá una separación y los ricos accederán a alimentos a los que queden y los pobres y se van a poder quedar sin comer. Además también este eh, eh, estudio constata que no solo son los insectos como, digamos, tradicionalmente los conocemos, eh, los que están muy afectados, sino también hay cuatro órdenes de insectos acuáticos que también están muy y, y seriamente afectados con lo cual digamos que también la vida de estos animales en, en, en, insect, en, en el medio acuático está muy afectada con lo cual también eh, otros animales que dependen de ellos para la alimentación como por ejemplo los peces y aparte de las eh, funciones que realizan eh, en, en, eh, en regeneración del suelo uh -huh. y regeneración también de aguas eh, eh, en determinados insectos lo que va a hacer es que eh, cada vez haya menos posibilidad de eh, alimentos para escoger y también incluso eh, eh, alimentos eh, acuáticos como peces eh, en determinadas especies y, que, que se alimentan fundamentalmente de, de los insectos sí, que lo circulan cu por el agua. Y lo curioso es que en otras ocasiones están utilizando los científicos a los propios in insectos, los modifican genéticamente... Pues para, yo que sé, comer eh, sí, plásticos, es que, eh, eh, eso... eh, destruir una serie de cosas claro. de contaminación. Exacto. Y el otro día, mmm, la verdad es que daba un poquito de grima. Pero había una granja de moscas, de unas sí, sí, de moscas gigantes, hablar, ¿no? negras Exacto. tremendas. Es que lo que no podemos es vivir sin insectos, ¿no? Por muy asquerosos que nos parezcan o todo esto, ¿no? Y, y no podemos vivir sin insectos. Porque no podemos porque vivir sin insectos, eh, pero, no podemos, pero podemos vivir sin humanos, ¿eh? Sin humanos, bueno, eh, sin algunos. Oh, por, por eso. Sin alguno que otro. Eh, son animales los fundamentales los para vosotros, reciclar ¿no? muchos nutrientes, mm. para mantener suelos, eh, para mantener la base de, sobre la que está establecida el resto de la vida en este planeta. Los insectos están desapareciendo. Es una de las señales del fin del mundo que Javier Sevillano nos cuenta aquí. Javier, muchas gracias. A vosotros.